Estás entrando en una zona diferente. La música empieza a sonar. El ritmo se apodera de ti. Apodera de ti. Tú, tú te dejas, te dejas llevar. La música se mueve. Zona 69, zona 69. Bienvenido, bienvenida. Hola familia, bienvenidos a la zona. Raúl Fernández. La zona 69, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Algunos, algunos cobardes. se han ido de vacaciones sí, sí. se í sí, s han ido se han ido pero nosotros estamos aquí para hacerte bailar con los mejores temas con los mejores pelotazos que te traemos por aquí tengo cada disco que vas a bailar y mucho e h para que no es la bienvenida al 2011 como te mereces esta es zona 6 9 arrancamos s í pues allá vamos <risa> Como este, te esperan en los próximos 90 minutos. Así que no te vayas. La zona, la, zona, la zona se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Arrancamos con lo más nuevo de Enrique Iglesias. Se llama Tonight I'm Fucking You. Seas bienvenido, bienvenida a la zona 69. No, you want me. Is that I want you to? So put it.、On. t o n d out a イレシア、今日は僕に会うよ、junto a Luke Dacris。今日は僕に会うよ。 Vale, pues si bajas en el centro, bajando un poco en la página web, veréis que aparecen dos pelotitas que pone descarga. Y os podéis descargar cada uno de los bloques, cada una de las dos partes de cada programa, ¿ok? Lo que estáis escuchando, ahí lo podéis descargar. Bueno, si subís un poquitito a la izquierda, veréis que aparece grupo de zona 69 en Facebook. Es muy fácil, le dais a ya me gusta, a me gusta y, y ya está. Simplemente le dais a me gusta si tenéis perfil de Facebook. Y a la derecha veis que aparece el logo de Facebook. Y el logo de Twenty Si le das al logo de t w e n te y t lleva a una página en Twenty Una página oficial en Twenty Verás que se carga y te aparece zona 69 en Twenty Bueno, hace. Voy a parar la música. Voy a parar la música. ¡Hala! Se acabó. Hace una semana teníamos 2.600 personas o 2.700, no me acuerdo ya. Dijimos, no, teníamos menos, incluso 2.500 personas teníamos, sí, sí, sí. Y dijimos, vamos a ver si llegamos a 3.000 amigos en esta página oficial en t u e n t y antes del 1 de enero de 2011. Bueno, pues este programa lo estamos grabando el día 30 de diciembre de 2010, ¿ok? A un día de que se publique. Y a día de hoy hemos superado y antes de tiempo esa expectativa. Somos más de 3.250 personas. s ¡Sí! Gracias, gracias, gracias a todo el mundo que habéis. Eh, invitado a vuestros amigos que nos habéis ayudado, que hemos dicho, vamos a proponer un reto, a ver si llegamos. Y mucha gente nos ha dicho, seguro que llegamos, venga, vamos a ver si invitamos a más gente. Gracias, gracias,、eh, gente, por hacer esto. Ya os digo que esta es vuestra página,、eh, no nuestra página. A través de esa página puedes、eh, comentar y hablar con nosotros, lo que quieras. Y nosotros siempre lo leeremos en antena. Así que en esa página oficial de en Entendi puedes comentar ahora mismo y en un ratito nos pasamos y leemos los. Comentarios de la semana anterior. De momento, vamos a leer por ahí mensajitos y vamos a saludar a toda esa gente que nos ha a g r e g a d o la semana anterior. Por ejemplo, peticiones de amistad nos han enviado Diego Rubio,、eh, que por aquí, Ferny García, Ferny García, sí, sí, Andrés Once José Luis Cristóbal, Ana Belén Agudo, Raúl Martínez, Raúl Correas, Héctor Lonite. José Antonio Carmona, Ruz Gutiérrez, Omar As Asensio,、eh, ¿qué más por ahí? a l m a Casayet, Tavisa o u c a s Germán Mancebo, Tarek, Fernando, Mario, Juana Fernández, Alfonso Martín, José Luis Álvarez, Gustavo、eh, Montañas Gómez,、eh, ¿qué más? ¿Qué más por ahí? Espera que no me funciona esto. Sí, Viorel, l、eh, q u Mionel que nos decía: Hola, mola mucho esta zona 6-9, esta web. me gusta mucho el estilo de música que ponéis. Gracias, yo también soy DJ, saludos. Dice Andrea Polemino,、eh, que nos agrega también Víctor, Bruno, Anabel y Elvira. Todos ellos nos han agregado a esa página en t 20. Y en nada, leemos más comentarios, ¿ok? Zona 69. 69? Mmm. o That's a l e you Because the force, it's got a lot of power and it makes me feel like, it makes me feel like, I keep on. En Twenty. Lamúsicasemueve.net o Facebook. Lamúsicasemueve.net. サビスティン・ミルディーダー、フロータンメンバー、スピン。 Bieber. El chaval se ha llevado un mogollón de premios este año, eh. A puntito de cumplir los 17 años, es todo un artista. Bueno, hay por ahí quien lo niega, pero los premios son los premios, eh. Tiene mogollón de premios, ya ¿eh? te lo digo. Bueno, eh, eh, esta noche me voy a ir a la cama sabiendo que molo mucho, ¿eh? Molomazo, sí, sí. Es que una chica de Orense llamada m a n d y Macía me ha dicho que molo mucho, eh. Que molo. Un saludo por allá, un abrazo. Desde、pues、aquí, desde la zona 6-9, antes hemos escuchado a Juanjo Mantín con ese Don't Stop Till You Kinda Don't. Y antes, uno de mis favoritos la tarde se ha puesto triste, de Dr. c u l c h o Qué bueno es. Estás conectado, estás conectado. La zona se mueve con todo. No, la 69 r a ú l Fernández. Mira, la de La tarde se ha puesto triste. Nos la pedía Marcos Martínez, que dice: No está mal, nada mal el programa. Pero no pongáis tan a menudo los típicos temas de Máxima, que están muy quemados. Poner algo diferente, como por ejemplo La tarde se ha puesto triste de d o s t o r Cucho. Máxima, máxima, qué, ¿qué es eso de Máxima? Me suena, pero no sé. ¿Qué es eso? No, no me suena, ¿eh? No. Bueno, por ejemplo, Fernando García nos decía: ahí、hey, tíos, poner la de despedida de Daddy, Daddy Yankee. q u Me mola mucho. Bueno, la apuntamos por aquí y en un rato la ponemos, ¿ok? Por ejemplo, comentarios de David Fernández que dice que la página está muy bien, que es lo que necesitaba. O Diego Malvas que dice: Hola, estoy conectado, me gusta mucho en la zona 6-9. ¿Qué te mazos? Gracias, amigo. Primero, y lo e s c u c h e s aquí: zona 69. I'm going to go to the American, where I'm going to go to the American, where i o n g to go to the American.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 I'm going to go t the American, if you d o n p e a k American, when I'm going to go to the a m e r c a n I'm g o n g to go to the e r i c 6-9 y la t o r e m o